A las 10 y 58 saludamos a Joana Calderón, goleadora. ¿Cómo te va, Joana? Buen día. Hola, buen, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, a vos te dirá mejor que a nosotros todavía. Se jugaron un partidazo en la final contra McAllister, ganaron 4-0. No quiero decir que ya están ensayando la vuelta olímpica, pero más o menos. ¿Vos te animás a decirlo o no? No, no, aún quedan partidos todavía. 90 minutos claves,、eh, pero bueno, pudimos sacar una amplia diferencia, así que muy contenta por el resultado y el partido. Bien,、eh, ganaron 4-0, a 0, vos hiciste 3 goles.、Eh, que, contame si el partido fue como lo esperaban o incluso、eh, rindieron más de lo que podían pensar en la previa. Sí,、eh, siendo t e sincera, la verdad que、sí. pensé que iba a ser un partido más、eh, disputado, tal vez como los primeros minutos, ¿viste? donde. no no podíamos llegar muy claras y demás.、Eh. Pero pero bueno, la verdad que luego del primer gol、eh, y cómo se fue dando el partido, me parece que que fuimos superiores.、Eh. Más que nada en el primer tiempo,、eh, en el segundo tiempo ellas、eh, con los cambios que hicieron y que con la obligación de salir de s a l i r al a menos convertir algún、eh, gol o achicar l a diferencia.、Eh, Creo que se hizo un poco más parejo, pero en el primer tiempo eh, fuimos、eh, claros superiores, me parece. Bien,、eh, la final se va a jugar el viernes,、eh, que es un feriado,、eh, en cancha de McAllister. Imagino que, bueno, van preparadas para sostener lo que hicieron en este sí. partido. Sí, y también, bueno, nosotros, nuestro equipo,、eh, obviamente que va a ser igual como en el partido este que pasó.、Eh, Vamos a salir de la misma manera que trabajar en la semana tal vez en algunas cosas puntuales que tal vez no salieron o, o bueno, algo que tenga que tenga que ver el director técnico, pero, pero bueno, de la forma de salida va, va a ser la misma、eh, que es también nuestro ...nuestro juego, digamos, y es la forma de jugar que tenemos nosotras, no, no va a ser l a i l a ir a meterse atrás, ni mucho menos. Bien. Y además va a ser la posibilidad de quedarse con el provincial que se les venía negando un poco. Y, y quizá, me atrevo, van por la revancha de aquel partido que McAllister le ganó al Boys en, en la Avenida s p i n e t o hace, no me acuerdo si el año pasado o el anterior. Sí,、eh, el provincial es, es el único torneo que, que nos falta a nosotros poder ganar. Así que este año era el primer objetivo que. que bueno se trabajó mucho y, y las jugadoras la verdad que、eh, están hicimos un gran esfuerzo por en cada partido poder poder lograr y poder, poder、eh, mejorar un poco s í para poder llegar bien a esta final que creo que, que lo pudimos hacer muy bien、eh, considero el muy buen presente del equipo、eh, la verdad que, que hemos llegado hasta acá con Mejorando muchísimo, tanto físico como, como tácticamente, me parece que, que estamos en un buen presente. Así que, bueno, esto también sumado a todas las experiencias que, que, que vienen llevando mis compañeras y que venimos todas como, como equipo también teniendo, y que es súper importante, ¿no? Joana,、eh, ¿qué evaluación haces del torneo en sí que, que ha demostrado de alguna manera que los、sí. equipos de la Liga Cultural son superiores a los de la Pampeana? ¿Y por qué crees que se da eso? Bueno, la verdad que me parece que, que es、eh, un conjunto de, de cosas,、eh, tanto como en la parte de la jugadora, de los equipos,、eh, de responsabilidad, de compromiso, de dirigentes, de liga en general.、Eh, bueno, la verdad que... Hay mucha diferencia, pero no comparar tampoco entre las dos ligas, sino también con equipos de acá,、eh, de la Liga Cultural, me parece que también se nota esa diferencia、eh, entre algunos equipos.、Eh, claro, sí, sí. Y bueno, nada, me parece que también es cuestión de, de trabajar, de, de sentarse y pensar de qué manera、eh, se puede mejorar esta situación, porque justo este año me está pasando que. que hay muchos、eh, campeonatos b a r r i a l e s campeonatos de otros, que no son de la liga así,、eh, formalizados digamos, y en donde se juntan muchas jugadoras y hay mucho potencial en donde, ¿por qué esas chicas no están jugando en la liga? ¿Por qué no, no se las incentiva a venir a, a jugar acá, que tengan su participación? Y conozco de muchas personas que, que juegan muy bien y lo pueden hacer muy bien, pero bueno,、eh, creo que es una cuestión también de cada de cada jugadora de poner、eh, su responsabilidad su grano d arena yo sé que no, no es fácil entrenar todos los días con el compromiso、eh, que eso requiere con el sacrificio que eso requiere más aún nosotras que, que trabajamos las mayores no que trabajamos tenemos un lauro b tal vez otras tienen familia y sé que no es fácil pero pero bueno me parece que es la única forma en la que se pueda se pueda avanzar y se p u e d a notar una mejoría Bien, Joana, en, en algún momento, no sé si lo comentaste vos o en, en el club, se decía que estabas, no sé si decirlo así, pensando en el retiro. ¿Esto es así? Eh, eh, lo, ¿Lo estás evaluando? Sí, sí, es algo que estoy analizando también. Bueno, por esto que te digo,、eh, es mucho el esfuerzo que, que se pone detrás para, para estar acá、eh, en este club que. que tanto quiere que tanto me dio ¿sí? y siendo también、eh, tan exigente como soy yo que a mí、eh, nada en lo personal me gusta si estoy en un lugar、eh, tratar de dar lo mejor、eh, en el día a día tratar de mejorar como creo que lo he hecho y, y nada、eh, eso requiere como te decía un gran esfuerzo、eh, yo trabajo todo el día y tal vez al finalizar el día、eh, termino súper cansada física y mentalmente Y algo como el fútbol,、eh, donde no se para nunca, está todos los días a full,、eh, la verdad que, que bueno, se, se puede notar un poco el c a n s a n c i o y demás. Pero, pero bueno, es algo que se está analizando, que todavía no, no tome ninguna decisión ni nada por el estilo. Por el momento disfrutando de ese t presente del provincial, que es lo que más quiero. Así que nada.、No. Joana Calderón, muchas gracias y más vale que si querés eh, eh, comentar algo más. No, nada.、Eh, bueno, primero que nada, mandar、eh, un saludo a, a mi familia que siempre está,、eh, a las chicas, al c u e r p o técnico,、eh, que creo que hemos hecho、eh, una gran pretemporada, pre nos hemos、eh, esforzado y hemos hecho un gran trabajo para poder llegar a, a la final.、Eh, así que nada,、eh, gracias a ustedes también por siempre estar presentes. Y bueno, saludar a, a Cristian, que, Cristian Santamaría, que también debe estar muy contento hoy.、Eh, un día feliz también para él por ganar、no、el clásico. La victoria en el clásico de, a... del masculino, ¿verdad?、Eh, sí, del masculino. Contra sí, Belgrano 3 a 0 ayer en、sí. Villalonso. Así que aprovecho también la oportunidad para mandarle s a l u d o r Dale, gracias, Joana. Listo, gracias. Joana Calderón es goleadora de All Boys que、eh, se está preparando para dar la vuelta olímpica. Por supuesto que quedan 90 minutos para completar, pero marcó claras diferencias en el primer partido. Le ganó al Deportivo McAllister en la primera final del Provincial por 4 a 0.